Toxic Cosmos desde 1997 ofreciendo los mejores sonidos de la galaxia pop. Una semana más al frente de Toxic Cosmos. Toxic Cosmos, cada 7 días una nueva entrega en bfmradio.com. Escúchalo o descárgalo desde la web bfm, la alternativa. Hola, saludos y bienvenido, bienvenida, una semana más a nuestro tiempo de radio Tóxico Cosmos. Este que llega puntual aquí a este mismo punto del dial. Si nos escuchas a través de la AFM, la frecuencia modulada, la radio de siempre o a través de internet, eh, si lo haces online desde nuestra web en toxicosmos.com o cualquiera de las plataformas que también te ofrecen este espacio. Pues aquí estamos eh, comenzando en estos mismos instantes y por delante tenemos 120 minutos que vamos a compartir con grandes canciones, con novedades, con discos nacionales en la primera parte del programa y luego nos lanzaremos a escuchar artistas de fuera, artistas internacionales que también publican o han publicado disco en estos días, en estas semanas, en fin, que sigan estando de actualidad. Así que grupos de aquí y grupos de fuera, vamos a escuchar hoy, claro que sí. soy Juan Carlos Mataex y espero que me acompañes durante estas próximas dos horas que voy a estar aquí, frente al micro, con un montón de discos que me rodean ya y que poco a poco pues vamos a ir descubriendo. ¡Gracias! Pues ya lo dice nuestra sintonía, esto es Tóxico Cosmos, comenzamos y hoy lo hacemos con Vigum y su disco La Guerra Mundial. Actualidad Nacional, ya te he dicho que vamos a escuchar en estos primeros minutos del programa, así que vamos con su segundo trabajo que se ha publicado hace bien poquito, el pasado mes de abril del 2013. Con ellos comenzamos con Vigum. entes, guitarreros, pero con unas claras melodías pop. Así suenan Vigum con su disco La Guerra Mundial y el tema Amarillo, el que hemos escuchado, el corte número 2 de los 9 que puedes encontrar en este disco, que por supuesto sigue estando de actualidad aquí en Tóxico Cosmos hoy ha servido para darte la bienvenida para comenzar el programa de esta semana. Y en Barcelona, de donde llegan Vigum, nos vamos a quedar para escuchar a Ruido Blanco. con su disco El hombre que habita el mundo. Bueno, más que su disco, un EPM de cinco temas, que publicaron también hace bien poquito. Así que vamos con ellos. Ruido blanco. Ruido <risa> blanco. de Barcelona hemos comenzado hoy Toxic Cosmos con Vigum y con ruido blanco que son los que estaban sonando con este EP de 5 temas El hombre que habita El mundo ha publicado pues también recientemente como te he dicho. Y vamos con una novedad de esta temporada, algo que ha caído en nuestras manos hace bien poquito. Es un proyecto llamado Junco y Diamante, un proyecto conjunto entre David Rodríguez y Joel Crepúsculo, Joel Iriarte, bueno, además con colaboraciones como la bien querida que aparecen por aquí. Este disco de debut de Junco y Diamante se titula Las comarcas de Cataluña y precisamente pues eh, así es como se bueno, ese título protagoniza, claro, un disco en el que todas las canciones eh tienen algo que ver con esas diferentes comarcas eh pues eso, de Cataluña. Eh l'Alt Penedès es el tema que vamos a escuchar ahora, que es el corte número 2, pero aquí claro, también puedes encontrar el Baix Penedès, Alt Empordà, Baix Empordà, el Barcelonès, eh bueno, un montón de de regiones de comarcas de Cataluña, claro. Volumen 1, así que supongo que vendrá antes o después un segundo volumen. Por ahora lo que tenemos son estas canciones de Junco y Diamante, vamos a escuchar el tema Alt Pnedes. Ellos son David y Joel con la bien querida en este tema. Es una playa acogedora, siempre predispuesta a la conversación. Voy busca de orde brillantes tesoros Ya no nos quiero que tú vales más Cuando se viene el río lavendimia Bebe del néctar que ofrece el lugar பேர்்க Tampura cuando me acaricias Tus ojos desprenden la luz esencial Cuando en San Félix yo vi este año Tú me llevaste contigo a bailar ¿Qué será el aire que te vuelve porfios hazurles estallan en ti so luces y lunas abrazan estrellas que quiero que te que les escondido aquí ay ayo el encuentro en santa este disco además de la bienquerida eh, colabora más gente eh, como Sergio Pérez, como Itro Yenés, en fin, Antonio Luque, un montón de artistas eh ahí colaborando en estas eh, canciones, 22 eh, temas que puedes encontrar en Las comarcas de Cataluña volumen 1, el álbum de debut de Junco y Diamante, este proyecto de David Rodríguez y Joel Iriarte. Y de Barcelona a Valencia. Vamos a escuchar a Cuello, que es el proyecto de José Guerrero, cantante y guitarrista de Beth Unicer y bajista de Jupiter Lion, pero con proyecto propio, este. Eh, titulado Mi brazo que te sobre, así es como ha bautizado a su álbum de debut, publicado eh, únicamente en vinilo, hay que decirte, un LP en vinilo. Bueno, pues vamos a escuchar a Cuello. Cuello. esta becore se ha publicado este álbum de Cuello desde Valencia se titula Mi brazo que te sobre y bueno, ha editado únicamente en vinilo. Nos vamos ahora hasta Sevilla para escuchar al Lobison, que es un trío que surgió de la evolución de dos bandas, Los extinguidos falso cabaret Ahí estaban Juanva Destroso y Santi García y Maga, eh David García se unió a ese proyecto pues tocando la batería. Así que vamos con Lobison con su disco Perro Amor que se ha publicado pues a la vuelta de las vacaciones, eh fue cuando vio la luz el pasado mes de septiembre. Vamos con ellos con Lobison. pretende a tersere osservava cuidandolo se marchava a trabajar no le nombraban no pero se acordaban con cariño de su nombre como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 de Sevilla, Lovisón y si este disco se publicaba al regreso de las vacaciones, uno que lo hizo en pleno verano fue el de Stan Still se publicó el 25 de junio, eh, con el título Dentro de la luz, eh, pues este era el séptimo disco de Stan Still el cuarto, interpretado en castellano bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones Adiós madre cuídate, es el corte número 3 de este disco, ya sabes, el nuevo de Stan Still Música sonando con su disco dentro de la luz, su último trabajo, novedad hoy aquí en Toxic Cosmo. Si seguimos, seguimos con más discos nuevos en este apartado nacional. Vamos con Senior y el Cor Brutal desde Valencia. Además el título lleva por título, bueno, valga la redundancia. El disco lleva por título, mejor dicho, Valencia California. Y ahí está con eh, con su armónica Senior y el Cor Brutal. es que no que no es más சதா genollarte davant dels ans i que la creu que has carregar no és una excusa per no pensar que el teu cos no és de ningú no cal que el guardes en nom de Jesús perquè a ell li dona igual sempre que caigues i no alces el ca che sia dell'anonimat drogati folia e perde il cap per algu che t furtel tens e che te mostre de che stem fet som nomes carn muscoli e sang salivai ossos che tenen fam som una bomba de plaer Som i estem molt mal fets. Així que சே சாச மா No No pots pots ja ja Ja ja és és és massa massa massa tard. tard. tard. Abans Abans de de estem condemnats a a divertir-mos i fer-mos mal. ja estem condemnats a divertir சால i a fer நாச்சி mal. Ja ஏதா Ahí está Senior y el cor brutal con su disco Valencia, California, interpretado pues eh, creo que íntegramente en, en su lengua materna y nos gusta, claro que sí, esa defensa que hace del valenciano. Ahí está Senior, Senior y el cor brutal. Vamos a continuar con otra banda también que llega desde Valencia. Ellos son Maronda y recientemente publicaron disco nuevo. Además pasaron por aquí en Tiempo de Toxicosmos a presentarlo con la guitarra bajo el brazo. Por aquí estuvo Pablo. Bueno, pues vamos con... otra de las canciones de su último trabajo Maronda con la recriminación Me voy con la recriminación de la gente que has querido me no siento intensamente que yo su falta de tacto y su intención por ponerme en entre dicho Por a tener más ruido entre tú y yo van inversamente en proporción Halas veces que ha mostrado sentido como un icono y pasión se abre el signo de interrogación Cuando paso por tu lado y te abrazo sin darte otra opción que solo vinie a decirte adiós tus abismos y tu gente me dan frío cuando hace calor te vas con la recriminación de la gente que me ha dicho que no tienes consideración está en esta posición Tú crees que te dejo sola Lo que estoy haciendo es algo peor Tengo para ti una indicación Guárdate de quien se afirme Guardian de tu propio corazón Me vuelvo a la La orfebrería según los místicos es el título del disco de Maronda desde Valencia, publicado también en vinilo. A ver, vamos a continuar ahora con qué, eh me he perdido yo aquí con tanto disco. Bueno, ya lo tengo, ya lo tengo. Localizado con el disco de Los planetas eh, que publicaron hace 15 años una semana en el motor de un autobús en este pasado 2013 se reedito con motivo pues de ese aniversario de los 15 años. de un disco que además eh, sirvió para dar el nombre pues a este programa Tóxico Cosmos, esa es una de las canciones que ahí se incluían en una semana en el motor de un autobús y además en esta edición especial pues había un segundo CD con maquetas con algunas canciones en versión demo de aquel disco y alguna que no apareció en el LP como Algunos amigos, la canción que vamos a escuchar y que además es una canción favorita también desde hace tiempo, aunque bueno, como te digo, eh, no aparecía en el en ese disco, pues en el en el LLP, es donde nos aparecía. Bueno, vamos con ellos. Vamos con Los Planetas, echando la vista atrás pues 15 años. <risa> La actualidad del pop independiente, cada semana en tu radio. Me lanzaste un beso y apuntaste mal, rebotó en la esquina y rompió un cristal. Gritaste te quiero y no te entendí, que te dé dinero quien me quiera a ti. Empecé a recibir cartas, nunca supe de quién era yo. yo yo estaba en en la la bañera o fuera. Me un beso, yo mal, la esquina el cristal நான் te quiero Continúas aquí en Tiempo de Toxicosmos, han sonado Los Planetas, que le han dado la mano a doble pletina con su disco, de lo concreto a lo general. Antes, pues eso, el tema. Algunos amigos de Los Planetas en versión demo que puedes encontrar en esta edición especial de una semana en el motor de un autobús, que se ha publicado recientemente para conmemorar los 15 años de ese disco. El tema, algunos amigos que no aparecía en aquel disco, pero bueno, sí que se publicó como cara B de algún single. Creo que fue el de segundo El segundo premio, aquella canción de los planetas. Y luego, pues eso, lo que ha sonado doble pletina con esta canción titulada Error de Cálculo, que también firman uno de nuestros discos favoritos del momento. Seguimos aquí, en nuestro tiempo de radio, vamos ahora con Ed Wood Lovers. Me alegra muchísimo presentar este disco, porque es una banda que has podido descubrir en nuestra sección de maquetas hace pues, algún tiempo atrás. Ya por fin tenemos en nuestras manos su álbum de debut. Desde Cuenca llegan, ellos son Ed Wood Lovers. se siente muy bien se cuestiona todo no quiere comer su cabeza nada en la confusión ni siquiera parales ni melani no sin embargo hoy está fenomenal tiene ganas de todo y lo quiere ya coge ondas sonoras ya sintepitar ya más tarde y le hace reflexionar Uno no puede escapar bien uno de los dos se debe desaparecer la W doble W nunca existió tan solo forma parte de tu imaginación Walter Jaffier llamó la red titara la la na su gran mansion mientras güendy baila sobre su ataúd empieza lo bueno sobra paz tu y no esto no puede acabar bien uno de los dos debe desaparecer te han olvidado no le nunca existió es solo forma parte de tu imaginación esto no puede acabar bien de de los dos debe desaparecer la w w nunca existió tan solo forma parte de tu imaginación no, no esto no puede acabar uno de de de los dos desaparecer la la existió existió tan tan solo solo forma forma parte parte imaginación esto no puede acabar bien imaginación de நோய் imaginación De tu imaginación De tu imaginación The Bud Lover sonando en Tóxico Cosmos de nuevo, pero ya no en nuestra sección de maquetas, sino con disco publicado, lo acaba de hacer la compañía Discos de Paseo. Ellos son los que pues nada, lo han lo han editado. Eh www, como se titulaba este tema de los The Bud Lovers. Y vamos ahora con nuestra versión eh, de la semana y después eh vamos a escuchar novedades internacionales. Eso es, vamos primero con la versión nos vamos hasta Murcia en el programa de hoy para escuchar una versión a cargo de los Yellow Melodies que hacen de un tema de Nico Fidenko, Legata un gran Hello Divia, un tema de 1961, uno de los temas más conocidos de Nico Fidenko, que puedes encontrar pues versioneado en el disco Fan 1 de los Yellow Melodies que publicaron eh, pues en el 2013, pues el 20 de mayo fue, eso estoy viendo aquí la la nota de prensa, el 20 de mayo en vinilo Un disco con versiones de Bowie, The Comet Game, Magnetic Fields, My Bloody Valentine, Los Ramones, Rem, La Buena Vida, Picnic, Rafael, eh, Polyphonic Spree y algunos más Y también por supuesto Nico Fidenco, este italiano que es al que vamos a escuchar Pero bueno, como te he dicho, versioneados por los Yellow Melodies Yellow <música> Melodies கேர கு ரே கார்த்தி கசி கா சந்த சுந்த மாதிரி இப்ப sabes que nos gusta eh, por aquí recuperar eh, versiones de temas eh, de estos que que nos gustan y que bueno, nos encanta por supuesto eh descubrirlos en eh, la versión de otras bandas como era el caso de los Hielo Melodies aquí que se llevaron a su terreno pues el clásico de Nico Fidenko este legata un gran Elodis sabia que por cierto también tenía su versión en la época pues en castellano Bueno, y seguimos aquí en Toxic Cosmos. Si lo hacemos ahora eh, con discos internacionales, hemos dedicado pues eh, viendo el reloj unos 50 minutos a la actualidad nacional, porque incluso la versión forma parte de la actualidad, es un disco reciente de Los Yellow Melodies, así que ahora, ya hasta el final del programa nos queda pues eh, una hora larga larga. Vamos con eh, discos discos de fuera, grupos internacionales que también publican disco que nos ha gustado especialmente, que estamos escuchando en esta semana. sí que y qué hoy queremos volver a recuperar por aquí. Uno de mis favoritos es el que firman eh, bueno, pues eh, unos eh, chicos llamados Daniel y Par que se hacen llamar Jack Borgard. Eh se juntaron allá por el 2006 en Ámsterdam, ahí es donde se formó este proyecto y como te digo, es uno de mis discos favoritos del momento. Irrational es el título del disco, ellos Jack Borgard. Vamos a escucharlos. porque bueno, la verdad es que es que me encanta este disco. Sí, uno de mis discos favoritos del momento este que firman Jack Borgeard, eh, que llegan desde Ámsterdam. Bueno, ahí es donde se conocieron cuando estaban estudiando, Par y Daniel y es su tercer disco este Irrational que acaba de publicarse y que también es uno de los incansables que suenan por aquí en estas semanas. Jack Borgeard. Seguimos con otro disco favorito. Vamos ahora con Cámara Oscura Grupo. Pues eh, por supuesto también Fetich aquí en Toxic Cosmos. nos va a escuchar de Cámara Oscura que también tienen disco nuevo este Desire Line. Si vamos a seguir con novedades vamos con Beach Jeans, Haughton and the Hoops of Destiny. Ese es el largo nombre de banda, es el que tiene este este grupo que vamos a escuchar a continuación y que acaban de debutar con un fantástico álbum con canciones como esta. Jince Houghton, así se llama pues esta chica que estábamos escuchando, acompañada por The Hoops of Destiny. Bird, Jince Houghton and The Hoops of Destiny y con este con este tema Sweet Tooth Bird. Continuamos ahora con más voces femeninas, vamos a escuchar a la sueca First Time de Kit, que también tiene disco nuevo, vamos con ella. sonar es el título del último trabajo de la sueca First Aid Kit y este el bueno uno de los singles eh, extraídos de ese disco el tema Wolf y de de Europa nos vamos a Estados Unidos nos vamos a Los Ángeles para escuchar una de mis bandas favoritas actualmente de allí vamos con West Coast eh a recuperar también su último trabajo de Only Place y un eh, tema eh, que extraemos de ese disco Do you love me like you, you used to. Vamos con ellos con VSCO sonando aquí en Toxic Cosmos. Una semana más. she could care about someone dot toxicosmos.com San Angeles, de donde eran Vesco's eh, que escuchábamos antes, nos hemos ido a Nueva York para para descubrir más canciones del último trabajo de School of Seven Bells, que es la banda que acabamos de escuchar con su disco Ghost Story. Yo soy Benjamín y Alejandra, un dúo. Se han publicado, pues, eh, bueno, en el pasado 2012, hace ya algunos meses, su nuevo disco, su tercer disco, School of Seven Bells. En Toxicosmos eh, seguimos, aquí continúas, y lo hacemos ahora eh, recuperando también el último trabajo de Bell X-One o Bell 4-One, ese disco titulado Chop Chop, su sexto álbum, que también lleva, pues, algunas semanas sonando ya por aquí en el programa... It's coming faster now And I never thought I'd be here Running past you now But you're holding me Lace in your yeah. Color bone yeah. Think yeah. I'd call Delicioso el nuevo disco de Belle and Juan, este titulado Chop Chop, es su sexto trabajo hasta la fecha. Ellos llegan desde Irlanda. Y aquí están sonando de nuevo en Toxic Cosmos, nuestro programa semanal. Vamos a ir ahora hasta Inglaterra, cerquita a Brighton. Después de escuchar a Belle and Por One, porque ahora van a sonar The Electric Soft Pare, también tienen disco nuevo de your paths alone in the absence of your loving i took a trip to war to The circle proved delusional Just a figment, just a fantasy of mind There is no god Only summer in the trees, there is no hell Only rubbish in the street, there's no way out Ever try Set you free Brother you must walk your path alone Walk your path alone Walk your path alone que software eh, pared eh, sonando estaban eh, con su último trabajo idiot. Si vamos a quedarnos allí en Inglaterra, nos vamos a Essex eh porque de allí llegan Hero and Linder, una banda que ha publicado su disco el eh, pasado mes de septiembre, después del verano. Bueno, ellos eran 4 eh, miembros, eh, los 4 hacían eh, bueno, componían eh, sus canciones, un día pusieron un anuncio y bueno, llegó otro otro músico, Andrew desde Reading. Ellos luego querían una eh, cantante femenina, un la chica hay al frente y pusieron otro anuncio llegó Emily desde Liverpool en fin al final eh, son 6 músicos eh, como te he dicho se llaman Hero and Linder ingleses y firman canciones como esta. Es su disco de debut grabado además pues en las habitaciones particulares de los miembros de la banda con ellos te dejo Hero and Linder. nada y estaban sonando Hero and Linder este sexteto inglés al principio eran cuatro y luego bueno pues eh, por medio de anuncios en prensa eh nada se formaron ahí se al final en un sexteto es en lo que en lo que son ahora con este disco Tumble que, que se ha publicado pues al finales de bueno del verano en septiembre del pasado del 2013. Vamos con Eugene McGuinness, ahora un otro inglés desde Londres con su último disco The Imitation to the Boyards. Eh vamos a escuchar una de las canciones que puedes encontrar en ese disco, además también canción favorita últimamente por aquí, vamos a escucharlo de nuevo. Eugene McGuinness. Come Sugar Plum where we are bolted's bread. Sugar Plum es el tema que acabamos de escuchar de Eugene McGuinness. Dentro de su último disco lo puedes encontrar, es el titulado The Invitation to the Puyas. Continuamos ahora, nos vamos hasta París, de la mano de Tim Ghost. Montreuil es el título de este tema, incluido pues, en su último disco, claro, ese titulado Rituals.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 Sonando en Toxicosmos una semana más, ya sabes, este programa que te acompaña pues eh, cada siete días en eh, tu radio favorita, en la FM, si nos escuchas, pues eso, como toda la vida, ¿no? Con la radio, con los sintonizadores de radio o a través de internet, por supuesto, lo puedes hacer también en nuestra web, en Toxicosmos.com, en diferentes eh, plataformas también virtuales que te ofrecen este espacio, bueno, ahí en nuestra página puedes encontrar todos esos detalles de dónde y cómo escucharnos cada semana. ¡Gracias! Y aquí estamos, eh, pues con eh, Team Ghost aún eh, sonando de fondo, desde París, franceses. Un disco que sonaba ya en la pasada temporada del programa y que en esta, pues, eh, volvemos a recuperar por aquí. Behind the Red, Curtain. Bueno, vamos ahora a escuchar a una artista que ya publicaba discos allá por la década de los 90, ella es Beth Orton, y bueno, hacía seis años que no publicaba disco. En el pasado 2012 vio la luz de su nuevo trabajo, hoy volvemos a escucharlo por aquí, vamos con ella, Beth Orton. Sugaring Season es el título del disco, Mac P, la canción que escuchamos. why i said hello watching you walk by hi i want to do you ever question why oh crowd crow. i'm saying hello whatever why you know you've seen my after the day that i could dream now do i know what i tell you I do not know what I'd say to you I do not know what I would say you're afraid But it's a hard, hard fight A hard, hard fight And I'm turning this one in I'm turning this one in I won't turn back I see the sun, I won't turn back Thee Horton con su último trabajo Sugarin Season. Y vamos ahora con el discazo que han publicado Travis y lo que fue pues el primer single extraído de ese disco, el tema Moving. Eh el disco ya partitulo Where You Stand, hoy lo volvemos a recuperar por aquí esta canción, la verdad es que nos fascina. Con esto dejo cuando estamos ya pues en la recta final del programa de Toxic Cosmos de esta semana. Bueno, un temazo sin duda este Moving Travis. too soon. 3 minutos llevamos de programa, 20 minutitos nos quedan. Bueno, suficiente para seguir en descubriendo canciones. Después de haber recuperado este tema Moving in, de Travis de su último trabajo, vamos con Alberta Cross, la banda formada por Peter Erickson y bueno, él es sueco y Terry Wolvers, que es inglés, aunque ellos pues residen en Brooklyn, esa es su casa ahora mismo. con uno de los singles extraídos de ese disco, esto es Lay Down of patience es el título de este disco de Alberta Cross eh, con el tema Late Down que es el que hemos escuchado y vamos ahora con otro americano con Craig Finn en el 2012 en marzo se publicó su último trabajo Clear Heart Full Eyes hoy pues eh, nos quedamos con su tema Jackson, eso es un eh, single estrio de ahí además el single que es el que tengo yo en mis manos pues venía con una carabe con un tema inédito, pero bueno, nosotros vamos a escuchar la canción que también puedes encontrar en el disco Les Craig jackson was an actor at least he was when he was well stephanie was good to me but not so much to herself we were hauled up in a hotel room from august to november It was jackson me and stephanie and the rest i don't remember Stephanie appeared to me in the back half of the theater We met up with Jackson on the Strand a few days later Pulled our funds and made a run wheel foolproof when it counted It's Jackson, me and Stephanie and it didn't seem all that crowded Now why are you asking about Jackson? It's a long time ago, nothing really happened Why are you asking about Jackson? Jackson just got restless, couldn't take the lack of action He was sort of like a shark, he just had to keep on swimming The sailors kept on coming off the boats down at the harbor It was difficult to stop, it was easy to get started Stephanie came on strong but suddenly went weak She seemed a little speedy and her tongue worked out her teeth The sirens came behind us, it was a bit before we heard it It was Jackson, me, and Stephanie And for a while it felt just perfect Now why ask about you? Jackson? A long time ago, nothing could really have happened. Someone said he ended up in Tennessee. Someone said he went to Kansas City. Someone said he went off the deep end. Someone said he was living there already. Went to Jackson just to show up to the party. One day, Jackson just didn't show up to the party. Stephanie was long on looks and short on mental health. She said depression is an ocean and is prone to tides and swells. Anxiety is persistent. It's an ambitious politician who keeps knocking on your door until you come and let it in. I think that Jackson let it in. Jackson let it in recuperando hoy eh, pues un montonazo de discos internacionales. Estamos en esa en esta segunda parte del programa, esta segunda hora larga, porque al principio nos hemos centrado en los eh, grupos españoles que publicaban disco y ahora bueno, pues estamos con esto, ¿no? Con los eh, discos internacionales, algunos más recientes, otros que tienen ya algunos meses publicados, pero bueno, que hoy recuperamos por aquí de nuevo y apurando ya a la recta final eh, del programa, nos vamos a quedar allí en Estados Unidos ahora con Dirty Projectors que también tienen disco nuevo, yo le doy al play porque ya tengo aquí preparado el el CD en la bandeja aquí para sonar. Vamos con ellos y con su disco Swing Lu Magellan. Dirty Projectors. en las redes, Toxicosmos en Facebook y Toxicosmos Radio en Twitter. El disco que acaba de sonar y que aún no te hemos presentado es la música de Goldfrap, algo más reciente. Después del verano, en el mes de septiembre, se publicó su nuevo disco Tales of Us con este tema, lo que fue single de Adelanto, titulado Drew. Pues nada, punto a punto ya estamos de despedir. Nos han sonado Golf Rapp, los últimos minutos se los dedicamos al último disco de Hot Chip. In Our Hedge es el título del trabajo, además hay una nueva edición de ese disco que incluye un CD extra con maquetas, rarezas y remezclas a cargo de algunos artistas afines a Hot Chip. Vamos con ellos y con esta despedida, claro. porque con su música nos vamos. La semana que viene volvemos aquí puntuales, ya sabes que en internet nos puedes encontrar cuando quieras en triple w.toxicosmos.com. Y nada, que en 7 días salqui nos volvemos a encontrar hasta entonces, que seas feliz. Esto ha sido todo. Adiós.